Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las nueve en punto de la mañana, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes, 19 de noviembre, en el que vamos a analizar algunos de los temas más destacados de la actualidad local, ...con los representantes de los grupos municipales... ...en la tertulia política de los martes... ...en la que van a participar los portavoces y concejales... ...de los grupos PSOE, PP y Compromís... ...el proyecto del Mercado Central... ...la formación profesional en Elche... ...o las infraestructuras serán algunos de los temas... ...que abordaremos en esta tertulia política... ...en unos minutos... ...seguiremos con más entrevistas de iniciativas... ...como la de la Asociación de la Estación de las Palabras... ...que colabora este año con motivo de esa carrera solidaria que AMACMEC organiza todos los años para luchar contra el cáncer de mama en la ciudad. Un programa que vamos a enfocar con una perspectiva de género con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia de Género que se va a celebrar el próximo 25 de noviembre. Por tal motivo se suceden las iniciativas donde la mujer está presente como los cursos de arqueología que se organizan desde hace años bajo el lema Los Lunes de la Alcudia y que en esta edición se han centrado en el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Con sus organizadoras hablaremos en este programa y terminaremos... Hablando de la segunda edición de los premios Emprendona que hoy se celebran en el centro de congresos, pero antes, como siempre, abrimos La Glorieta con nuestras secciones musicales y con una canción porque en este programa de La Glorieta de este martes, 19 de noviembre, queremos abrir La Puerta Violeta. Una niña Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Punto 4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues comenzamos ahora la sección de las canciones de cine con uno de los grandes musicales, Siete Novias para Siete Hermanos, donde el directo convirtió, el director de este musical convirtió un secuestro en un espectáculo divertido. El director Stanley Doney trasladó el mítico rapto de las Sabinas del Imperio Romano al brillante Hollywood. Y va más allá, sitúa el rapto en el lejano oeste del siglo XIX. Un musical que gustó y cuya banda sonora obtuvo un Oscar. Bless your beautiful hide wherever you may be. We ain't met yet, but I'm a willing to bet you're the girl for me. Bless your beautiful hide You're just as good as lost I don't know your name But I'm mistaken my claim Lest your eyes is crossed Oh, I'd swap my gun And I'd swap my mule Though whoever took it Would be one big fool Or pay your way Through cooking school If in you Would say I do Bless your beautiful hide Prepare to bend your knee And take that vow Cause I'm a-tellin' you now You're the gal for me Pretty and trim But kinda slim Heavenly eyes But oh, that size She's gotta be right To be the bride for me Your beautiful hide Wherever you may be Pretty and trim But not too slim Heavenly eyes And just the right size Simple and sweet And sassy as can be Bless oh, her beautiful hide Yes, she's the girl Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar ahora a la cantante estadounidense Esperanza Spalding. Fue la primera cantante de jazz que logró el premio Grammy a la artista Revelación de hace ocho años. En la sección de poesía de hoy tenemos a otra mujer. Vamos a escuchar uno de los poemas de Sor Juan Inés de la Cruz escritora y poeta mexicana que defendió en el siglo XVII el derecho de la mujer al mundo de las letras, las ciencias y las artes. Fue un espíritu libre y ávido de conocimiento. El fundamentalismo católico de la época le obligó a pedir perdón por sus pecados, que no fueron otros que ser una mujer culta y libre en la colonia del Imperio Español donde nació. Mujeres de carne y verso es la canción que Juan Valderrama le dedicó a esta poeta. Onsje, als iemand, solliciteer je zodanig, want wat wil je dat ik breng? Als je haar solliciteert, dan zal je haar niet brengen. Als je haar solliciteert, wat is er gebeurd? Wat lo que gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is de gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er Presunción necia, hallar a la que buscáis Para dar. Y en la posesión Lucrecia. Tu humor puede ser más raro Que el que falto de consejo El mismo empaña el espejo Y siente que no está claro por si si liviana siempre tan andáis que con desigual culpa y por cruel y a otra por fácil culpar, y a otra por fácil .1.4 Teleelch Radio Marca Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory Flex Factory La mayor exposición en colchones flex Con hasta el 60% de descuento Calidad a precios de liquidación Flex Factory En carretera Elche Crevillente junto Morabal Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Todos los martes, en la glorieta, tertulia política. Pues hoy es martes, pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos a los portavoces del PSOE y de Compromís preparado para debatir en esta tertulia política con el representante del Partido Popular, que hoy es Claudio Guilaber, vicesecretario vice del Partido Popular en el che. Muy buenos días, Claudio. Hola, buenos días. Y los portavoces de Compromís, Esther Diez. 10 muy buenos días. Muy buenos días. Y Héctor Diez. muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, supongo que ya lo habrán adivinado Héctor, hoy toca hablar del mercado central y es porque es muy cansino el tema, pero ustedes eh, han comenzado después de las vacaciones, han comenzado esos, eh, ese, ese anuncio que ya realizó el alcalde el pasado año diciendo que hay que rescindir el contrato para comenzar con un nuevo proyecto porque el que hay es inviable. Bien, pues eh, ustedes han dado el paso, encargar una moción a los técnicos, a urbanismo, a contratación, para que inicien los trámites, para anular el contrato, dejando la puerta de negociación abierta a Parcisa, pero a Partisa dice que no quiere negociar nada y, es más, eh, mañana mismo presentará en un acto público en el centro de Congreso su proyecto, porque dice que sí, es viable, realizar un aparcamiento subterráneo con eh, los restos o con el refugio de guerra que se ha encontrado hace escasas semanas. Y además, la oposición en bloque la semana pasada les criticaron a ustedes, al equipo de gobierno, al PSOE y a Compromís por aprobar precisamente el restringir el contrato de forma unilateral. Pues así están las cosas, así está el panorama político. Héctor, ustedes siguen adelante. Bueno, eh, tal como anunciamos eh, la semana pasada y así lo hemos cumplido, la Junta de Gobierno el viernes aprobó esa moción, que es una moción de, de impulso político con la que encargamos a los servicios técnicos municipales que inicien ese expediente de resolución del contrato con Aparcisa, que por otro lado también lo que trata de, de impulsar es la protección de los dos refugios que han aparecido en el entorno del mercado y por otro lado también a través de la consellería lo que se trata es de instar a Parcisa a que por un lado no realice más excavaciones arqueológicas ya que el equipo de gobierno ha tomado la decisión de no seguir con el contrato y por otro lado que se restablezca una cierta normalidad en el entorno del mercado con, con bueno, distintas actuaciones para cubrir los restos arqueológicos y tapar las zanjas que permitan eh, perjudicar en lo menos posible la actividad económica de, de la zona, puesto que en la Plaza de las Flores hay muchos negocios. ¿no? Eh, como bien te decía, hemos cumplido con lo que dijimos, eh, pero pese a ello, porque digamos que este trámite de resolución del contrato es largo y requiere de muchos informes, la mano sigue tendida a Parcisa y yo sí que aprovecho la ocasión para que Bueno, pues eh, volver a insistirle a Parfisa que la vía negociada eh, creo que es la mejor de todas. Yo creo que ellos son conscientes de que la aparición de este refugio en la parte este del mercado les complica muchísimo las cosas y modifica de tal manera el contrato que lo hace inviable. Y esto no lo dice sobre el equipo de gobierno, lo dicen ya los informes técnicos de los mismos técnicos que estaban cuando se realizó la aprobación de la concesión administrativa en el año 2014 y que nunca es tarde y desde luego independientemente del equipo de gobierno haya iniciado este proceso yo creo que en el camino hay posibilidades de llegar a un acuerdo y que sería bueno que la interlocución fuera directa y no mediante actos públicos que creo que solo persiguen hacer política y creo que hemos llegado ya al terreno de lo puramente administrativo y que es mejor sentarse a hablar. Eh, pero hay un obstáculo importante y es que ustedes quieren recuperar. Con la independencia, que han comenzado ya los trámites para poder rescindir el contrato, eh, ustedes quieren que se recupere la normalidad en la zona, pero a partisa, eh, ha pedido a la Consellería de Cultura seguir con las excavaciones. Cultura está en manos de compromiso, eh, Esther. Eh, ¿Saben si la Consellería de Cultura va a dar permiso o no a Partisa para continuar las excavaciones? Bueno, yo quisiera hacer una puntualización. La Consellería de Cultura la dirige Compromís, pero obviamente son los técnicos, los funcionarios los que redactan los informes. En todo caso, entiendo... Pero en este proceso hemos estado hablando de voluntad política. Sí, pero en todo caso, en este momento, es Consellería quien eh, tiene que resolver esta cuestión. Yo entiendo que si el Ayuntamiento lo que hace es manifestar, que no quiere continuar con el contrato... Eh... Pues obviamente, consellería, lo que entiendo es que dirá que no continúen esas excavaciones porque no tienen sentido si la obra como tal no va a continuar. Porque en todo caso, eh, lo que puede plantear la empresa es que exista una indemnización, que eso eh, no está demostrado en ningún sitio que tenga que existir, pero no si tiene que continuar o no eh, este proyecto como tal. En este sentido, pues por eso digo que creo que es clara la resolución que va a tener la, la Consellería en el momento en que el Ayuntamiento comunica que no va a continuar con este proyecto de Mercado Central. Sí, pero eh, ¿hay un plazo para que Consellería diga sí o no a Partisa con eh, continuar las excavaciones arqueológicas, se lo digo, por recuperar la normalidad en la zona? No sé si más allá de los plazos administrativos habituales hay alguno que sea más corto, no lo conozco concretamente, pero estoy convencida de que en unos Pocos días vamos a tener la resolución de, de la consellería al respecto. Y desde la oposición, el grupo mayoritario, el Partido Popular, su grupo, Claudio, ustedes ya anunciaron que van a judicializar, al igual que lo hará Partisa uh -huh. y Los Placeros, este asunto. Sí, y al final es eh, por responsabilidad. ¿no? Eh, la oposición creo que tiene un ejercicio de fiscalización y que se basa en eso, en este, en este tema del, del mercado central. Eh, asistimos a un nuevo capítulo más del Partido Socialista con compromis eh, comenzó en su época diciendo de que el contrato no era legal se demostró que era legal y ahora continúa diciendo bueno continuó con el con la aparición del refugio luego con el misterio y ahora después de utilizar un georradar radar que no aparece el refugio unas excavaciones bueno aparece el refugio un, dos días antes de, de elecciones creo que también es un poco partidista no como se decía Y ahora estamos esperando, ¿no?, eh, el informe de, de consellería, ocultación. Al final, como, como decía este si el, el ayuntamiento dice que va a rescindir el contrato, pues, pues entonces eh, consellería, de mano de, de compromiso, no dará permiso a, a las catas. Vamos a ver, consellería ya ha dicho que las catas tienen que continuar. Y tiene toda la responsabilidad el ayuntamiento de dejar de que se continúan las catas en el interior del mercado. Es que el refugio no está dentro del mercado no está abajo la la, la empresa parcisa ya ha puesto soluciones encima de la mesa para para hacer un encoframiento para reducir las plazas de aparcamiento pero la negativa y la voluntad que no es es que no existió nunca voluntad del Partido Socialista ni de compromiso, de hacer el mercado o sea no pueden hablar de voluntad y, y están negociando cuando uno se sienta a negociar Tiene que sentarse encima de, de, de la mesa con, con todas las cartas sobre, sobre la mesa, ¿no?, en este, en este caso. Y no podemos ir eh, diciendo, yo me siento a negociar sabiendo que el contrato no se va a realizar. Eso, eso no es una posición clara de negociación. Y eso usted como, como, como representante del pueblo lo tiene que saber. O sea, usted tiene que ceder. Y usted tiene que, que, que, que en, en, de primera plana, ver eh, en qué posición está la, la empresa. Y no... Ceñirse, no, no y no. Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es defender los intereses de la ciudadanía, no de una empresa. Eso para empezar. Eh, de la empresa y de las 36 familias del mercado de las 53 familias sí, del es mercado cosa, central eso, que eso están aquí cuestión, aparte, de los más de 45 es comercios cuestión, del centro que han cerrado cuestión, porque no hay actividad ya, en el centro que ya hemos hablado con ellos con los propios comerciantes para buscar una solución a su situación y esa es una cuestión al margen del proyecto como tal del mercado central que ya se está trabajando con los propios que es al con los propios placeros al margen de cómo continúa este proyecto como tal digo esa, esa cuestión ya estamos eh, reuniéndonos Con ellos y estudiando las posibilidades que puedan existir. En todo caso, eh, Claudio, decías, eh, nunca han estado a favor de este proyecto, no efectivamente, si lo que tratamos de explicar es que más allá de la legalidad o no de cómo se ha tramitado este contrato, que más allá de que sea legal eh, lo que sí que quiero poner de manifiesto es la manera en que se realizó un contrato que se adjudicó en los últimos días de legislatura, que no contaba con los informes previos que tendrían eh, que ser necesarios para desarrollar un proyecto de esta envergadura, que no explicaba con claridad cómo se iba a gestionar el tráfico del entorno, entre otras cuestiones, eh, pues Ha hecho esa premura y ese atropello a la hora de gestionar este contrato en la legislatura del Partido Popular, ha hecho que a lo largo de estos años hayan ido apareciendo nuevos elementos que al final lo que se demuestra es que hacen inviable el proyecto como está eh, eh, planteado por parte de la empresa y en este sentido la irresponsabilidad del equipo de gobierno se produciría si siguiéramos con el contrato como está planteado, poniendo en peligro decir, la declaración tenemos, del misterio como patrimonio de la humanidad o poniendo en peligro el eh, restos de tan empresa, importante valor como el refugio tenemos, que acaba de aparecer. Te, tenemos una empresa que está ofreciendo soluciones encima de la mesa respecto de todos los que están Pero es que son que los técnicos municipales los que ahora van a no, decidir y no cómo, hay afecta voluntad, eso, cómo, cómo afecta a Y no a hay voluntad proyectos. política técnicos, de buscar soluciones. Son los, son los técnicos o sea, municipales. Si al final se reduce la voluntad política de buscar soluciones, ¿sí o no? ¿Hay voluntad política de buscar solución? Claro, sí o no. Lo que hay voluntad política también es, es, es de tener un, es final, de tener un gente... proyecto de mercado sí central no. alternativo sin un aparcamiento que hipoteque decir, la movilidad en el centro claro, o sea, que sea más ya, atractivo. Ya lo que no queréis es un proyecto del Partido Popular si es que al final solo se reduce en eso. Claro, porque representa, me un me modelo, porque representa un modelo caduco de centro con centenares de plazas de aparcamiento hipotecando la movilidad en el centro de la ciudad y desde luego este equipo de gobierno está en otro paradigma que es el de un centro sostenible, un centro amable y un centro eh, yo me gustaría aportar alguna cuestión más, ¿no? lo digo por, por dejar las cosas claras, porque a veces tengo la impresión de que se deslizan ciertos argumentos que, que se, entiendo que es legítimo tratar de que calen, pero no son ciertos, es decir, eh, el, el inicio de este procedimiento de resolución del contrato se puede hacer mediante una moción de impulso político, pero no es una decisión eh, basada en en argumentos políticos, sino fundamentada en derecho y fundamentada en informes técnicos. Y eso quiero que quede muy claro. A la hora de extender amenazas sobre el equipo de gobierno, sobre posible judicialización, incluso se ha llegado a amenazar con que corramos con nuestro patrimonio, cuidado que las amenazas también están penadas, ¿eh? Cuidado. ¿eh? Yo es creo una, que, no es una amenaza. Sí, es una amenaza, no ¿no? es una amenaza. Y desde luego creo que cada uno cuando planteamos los argumentos tenemos que llevar cuidado, no sea que nos veamos todos en que, si se plantea de esa manera, a lo mejor quien tiene que dar cuidado es quien amenaza. Pero dicho esto, también alguna otra cuestión... Está, ¿Estás argumentando que, que el Partido Popular está amenazando cuando ha dicho que va a interponer una, una, una, una demanda judicial? ¿Y usted está amenazando ahora al Partido Popular? No, no, no. Yo lo que o sea, digo es que de la misma manera que el Partido Popular está planteando eh, y advirtiendo, cuidado a los técnicos y no, a cuidado no. a los políticos, a los dos habéis dicho, eh, que esto puede tener consecuencias penales y el Partido Popular va a pedir responsabilidad patrimonial. Eso puede acabar siendo una amenaza a la hora de cómo tienen que obrar por el interés general los técnicos municipales. E insisto, son los mismos técnicos municipales que plantearon la concesión administrativa. Y vuelvo a insistir, la concesión administrativa lo que planteaba es, si se puede, porque no aparece nada, se hará el mercado. Eso planteaba la... ¿En qué zona? La, ¿En qué no, zona? Déjame acabar y te lo explico. Sí. Déjame acabar y te lo explico. Pero... En el proceso han aparecido determinados hitos. Es cierto que puedo compartir o no que ICOMOS y su informe sea más o menos objetivo. Es cierto, en España y en el mundo hay situaciones A y situaciones B, donde hay ciudades que han perdido el patrimonio de la humanidad y hay otras que no lo han perdido. Pero ahora bien, el refugio es totalmente objetivo. Y esto me lleva a decir que creo que algunos deberían de mirar bien esa propuesta de proyecto... Eh, de Mercado Central que plantea Parfisa, porque creo que no saben ni dónde está el aparcamiento que plantea Parfisa. Y creo que se ve muy claro en los planos facilitados por la propia empresa. Eh, es decir, el aparcamiento no solo ocupa el subsuelo del actual Mercado Central. El aparcamiento también ocupa buena parte de la Plaza de las Flores. A ver si alguien se piensa que aquí excavamos en la calle de Animes porque nos apetecía al equipo de gobierno. El aparcamiento es una L de la actual superficie del Mercado Central y de buena parte de la Plaza de las Flores. Y por tanto, el Refugio que ha aparecido, y tal como han establecido los técnicos, no los políticos, imposibilita ciertas plantas de desaparcamiento aparcamiento porque parte en dos esa L y hace que esas dos zonas estén incomunicadas. Ahora bien, ¿que se pueden plantear alternativas? Sí. Pero tienen que tener en cuenta que en el momento en que esas alternativas modifican la concesión administrativa por encima de un porcentaje por el cual se adjudicó, nos lleva a la imposibilidad. Porque probablemente, si otra empresa hubiera tenido la circunstancia y la libertad de plantear un aparcamiento distinto o menos plantas, a lo mejor se hubiera presentado el concurso público. ¿Eh? Y eso es importante en contratación pública y es algo que se está viendo en el debate político. Cuando un proyecto adjudicado se modifica por encima de un porcentaje superior al 10%, se tiene que volver a licitar porque, de alguna manera, se está incurriendo en una competencia totalmente desleal con aquellos que pudieron haberse presentado con unas características distintas a las planteadas. Y eso... Son términos totalmente objetivos, eso no es política. ¿Pero por qué la empresa lo quiere presentar ese proyecto, esa alternativa, en un acto público mañana y no ante ustedes, ante los técnicos? Porque yo creo que la empresa ya directamente ha pasado a hacer política y a cargarse de argumentos, utilizando en este caso, pues probablemente buscando de alguna manera el apoyo que no encuentra dentro del procedimiento administrativo. Y lo que quiere es decir, bueno, yo sí que planteo alternativas, pero el equipo de gobierno no me deja, A cuidado. Que nos, nosotros no solo estamos hablando de voluntad política, nosotros también hablamos del margen que nos deja la legalidad, ¿eh? Y en este caso, una modificación sustancial del proyecto hace que nos lleve a esa inviabilidad. Y a Parcisa lo sabe perfectamente. Y yo creo que ¿Y, debería... ¿Y de cuánto, y de cuánto Héctor? Eh, porque al final el desconocimiento, yo creo, de los solicitanos también y, y nosotros como oposición lo sabemos. ¿En, en qué tanto por ciento se ha modificado eh, estaría esa modificación? Pues eso tendrían que establecerlo los técnicos municipales. O sea, no se ha establecido aún. No Eso cambian. tendrán que establecer los técnicos municipales, no nosotros, pero de primeras ya te puedo decir que lo, los primeros datos que tenemos es que obviamente por la cota a la que está el refugio se carga directamente eh, dos plantas del aparcamiento y buena, y buena parte de la superficie del menos uno y del menos dos por la caja de escalera. ¿Eh? Pues vosotros estáis diciendo que no está dentro de lo que tiene que ser el aparcamiento y yo digo que os estáis equivocando una y otra vez, que no habéis visto correctamente los planos, porque sí que está todo el refugio. Eh, todo el refugio una parte importante del refugio dentro de esa superficie y nosotros no vamos a ser los que hagamos los informes relacionados con la protección del refugio, que por cierto es obligatorio en base sí. a una ley que vosotros aprobasteis también, sí. ¿eh? y vuelvo a decirte la modificación del proyecto la modificación sustancial nos lleva a tener que volver a empezar de cero el procedimiento, y eso no es porque no lo hayamos inventado nosotros, no pasa exactamente cual cualquier otro contrato cuando se modifica sustancialmente Así está este asunto. El Partido Popular también les acusa a ustedes de oscurantismo. Esther ya dijo el viernes pasado que precisamente si ustedes no han dado a conocer el informe jurídico de Cuatro casas, es precisamente porque no quieren dar argumentos o no quieren desvelar la estrategia jurídica que pueden emprender en el caso de que Aparcisa pueda llevarles ante los juzgados. Yo creo que ya lo hemos dicho claramente, es decir, si la oposición tiene derecho a tener ese informe del OTENTA y si no tiene derecho no. Ahora bien, cuando estamos hablando de amenazas de judicialización por parte de la concesionaria y por parte ya de un grupo político también en un estadio tan incipiente, lo dije el otro día, no tiene ni pies ni cabeza amenazar con eso ahora mismo, eh, es lógico que si el equipo de gobierno eh, está armando eh, su justificación de la resolución, pues eh, como... Tiene que entender todo el mundo lo que no puede ser es que le digamos a, a, a la parte que quiere demandarnos por dónde vamos a justificar las es que, cuestiones. Es que ese, ese informe... Ese informe... O sea, está pagado con dinero público y nosotros como claro, oposición pero nosotros como claro, nosotros como miembros de la oposición sí que tenemos derecho a ese acceso a ese informe y no hay nada. Para o sea, filtrárselo o sea, a y no hay ¿no? nada y no hay nada eso, y no hay, nada, eso y no hay caso, nada que lo que lo eh, que lo deniegue. Para que lo conozcan los oyentes, tuvimos una comisión en del mercado central el pasado viernes y lo que se estableció es que será el secretario municipal quien indique si ese informe se tiene que hacer público o no, por la cuestión que ya comentaba Héctor antes. Eh, O sea, es el secretario municipal el que se va a cargar, uno, la ley de transparencia... Dos, la ley de transparencia, la ley de, la ley de transparencia, perdona... Tres, que es la que... regulación del eh, artículo 23 de la Constitución la ley... Española, o sea, José Claudio, un... te puedo explicar, la ley de transparencia, de hecho, recoge que en algunos casos como este, esa documentación no tenga que ser pública porque obviamente va a ser parte de un proceso judicial seguramente. La disposición adicional primera de la ley de transparencia dice que la ley de transparencia se aplicará en el caso de que no exista una legislación específica al caso... ¿El acceso a la información de los concejales tiene un, una legislación específica? Sí. ¿Cuál? Ley de base del régimen local. ¿Eso será el secretario que lo determine en todo caso? <risa> claro, es que. ¿Será el secretario que lo atiendo... determine? Es una ley. La ley de transparencia es una ley o sea, que establece esta cuestión. En, en cuestión ha sido varios ver, capítulos. No, no, No nos van a dar lecciones de transparencia. El, el, nosotros... el, Partido Popular, el Partido Popular no había presentado la solicitud del informe de, del mercado. ¿Eso dicho por el Partido Socialista? Mentira. Sí que lo presentamos mediante registro. Se nos oculta la información. Dos, se intenta eh, retardar el acceso a, a dicho informe diciendo de que tiene el, el ayuntamiento derecho a, a ocultar el, el informe. Mentira. Eh, eh, legalmente sí que tenemos derecho. Ay, bueno, yo, yo, otra cosa es la voluntad que vosotros os creáis más facultados que el secretario municipal a tomar esa decisión no, bueno, no, no, no. Es, digo, es bastante, es bastante arriesgada no, esa digo, posición digo, ¿eh? digo, no, es bastante yo, arriesgada esa posición yo digo simplemente lo que dice la ley o sea, sí. y el argumento del alcalde no puede, ser, no puede ser yo no puedo dar un informe porque se lo vais a pasar a Parcisa No, que no o sea, ese, ese, pero vamos a ver pero en qué cabeza cabe que el alcalde está ocultando es que, información a la población Tenemos serias dudas de si estáis defendiendo el interés eh, general a, a, al alcalde, a la, a... estáis defendiendo el interés general de la ciudad o el interés sí, de un siempre, particular siempre ¿Sí? defenderemos el interés general de, de lo dudo de, de... lo dudo mucho sí, sí, en pues este eso. caso vosotros estáis tomando es, un sí, sí, es una acusación sí, muy grave doctor. es una acusación muy grave es muy grave, muy grave que tengamos serias dudas de si estáis defendiendo el interés general porque lo que que no han defendido el interés general porque cuando estáis dispuestos a jugaros el patrimonio de la humanidad estáis dispuestos a cargar es el patrimonio de la ciudad, como son los refugios, tengo serias dudas de que defendáis pero, el interés general. Eso Tanto es que... mentira, pero eso es mentira. No, Vamos a eh. ver, cargarnos el misterio, pero ¿cuándo dice y cómo es que se va a retirar eh, la declaración del, del misterio? Si lo que dice la carta y cómo es que buscar alternativas. Dice que desistamos que... del aparcamiento, lo dice claramente. Dice que se busquen alternativas y que se planteen alternativas. ¿Es verdad o es mentira esa frase? Que desistamos eh, eh, del aparcamiento. Pero Héctor por favor alternativas sin aparcamiento en el edificio y eso es lo que vamos a hacer que yo creo que es lo importante que ahora además de este trámite que ahora eh, comienza yo creo que lo importante es que empieza un tiempo nuevo en el que existe pues eh, ese nuevo marco en el que de una manera abierta eh, podamos repensar el futuro de este edificio que yo creo que todos coincidimos en la necesidad de dignificar el edificio darle el contenido que sea más apropiado para el entorno y para eso pues necesitamos Sentarnos a, a, a escuchar las diferentes propuestas de, de los actores implicados y, eh, como digo, yo creo que en realidad es un momento ilusionante para poder empezar de cero, pensar cuál es el proyecto más adecuado y ayudar a, a poner aún más en valor un centro que es único eh, y que obviamente eh, se va a ver beneficiado de un nuevo proyecto en hablan, esta hablan de escuchar, hablan de, de reunirse y, y no hablan, no escuchan no dialogan, no negocian o sea, eh, El PP no nos va a dar lecciones de cómo tramitar una cuestión que llevó a cabo en las últimas semanas de la legislatura con la oposición Popular de todos los grupos sí municipales hablando con todas las personas afectadas eso sí que lo tiene claro el Partido no, Popular eso sí que lo está haciendo claro se puede no, meter en la web no, municipal no, ver las fotos no no ver porque ustedes placeros, no están dialogando ustedes no están no están prestados no están prestados a, no están prestados a, a cambiar de, de, de, de, de opinión. ¿Y ustedes, y ustedes están, están dispuestos a cambiar de opinión por supuesto o sea nosotros ah, bueno, les hemos me dicho alegro, sí sí me alegro, no no pero y eso nuestro portavoz Pablo Ruz también lo ha dicho en infinidad de veces si hay una coma un informe que diga que el mercado no se va a hacer no se hará no será muy tranquilo bien. y el Partido Popular estará ahí ahora bien bueno, pues por, la voluntad, días, política, por técnicos, la voluntad no, política sabemos, nosotros no, no vamos a, a es que claro, a, a, no, no, aquí en aquí la digo, voluntad política no es una cuestión de voluntad política lo digo muy claro a día de hoy a, hay, día no, de no, hoy no, ha sido por voluntad política no, o no hay no, no, a día hay hay de hoy informes ¿no? técnicos ya que dejan muy claro que es inviable hacer el apartamiento bueno, cuando lo tenga y que se le ha trasladado de ellos todos a consellería y obviamente ya las partes pero desde luego ya porque el alcalde hace hace dos semanas no permitía hacer las catas. Pero vamos a ver, el alcalde... ¿Qué, qué permitió Consellería? Claudio. ¿Por qué no? ¿Voluntad política? ¿Cómo? ¿O no? Las catas que Consellería dijo que continúe la última fase de las catas a la empresa y que denegó el alcalde. ¿Eso fue? ¿Por qué se lo denegó? No, no, nosotros no hemos denegado ni, ah. ni las catas aún. ¿Cómo, ¿Cómo que no? no hemos consellería pedido... cuando, dijo, consellería no, no, no. cuando dijo ¿Pueden continuar perdona, la, la eh, siguiente José fase Claudio, de catas? Le, le, a ver, nosotros ¿Sí lo que no? pedimos el viernes a Consellería es que puesto no, que no estamos dispuestos a seguir con la concesión, que no permita más catas. Pero antes de ese momento, el recinto interior del mercado forma parte de la concesión administrativa. ¿Me estás diciendo que el alcalde no denegó a seguir con las catas hace tres semanas? Dime dónde está el acto administrativo para denegárselo, por favor, que no le hemos denegado absolutamente nada. En todos los medios. ¿Cómo que lo anunció? Lo anunció, lo anunció anunció que íbamos a pedir a Consellería que nos siguiera en las catas y que yo no, no he visto per... a Parcisa empezar ninguna no cata y que no daba permiso a la, a, la, a la empresa a continuar con las catas ¿es así o no es así? Creo que es la consellería quien determina esa cuestión. Es que, claro, la, es que la consellería, le dijo, eh, la consellería dijo y comunicó que tenían que continuar con es las catas. No es el alcalde de quien lo decía. Nosotros le hemos pedido a la consellería que no permita que a Parfisa haga más catas. No es el alcalde quien da permiso para hacer las catas. ¿Se, se lo habéis dicho, se, a consellería? Es hasta Parfisa quien contrata a la propia empresa. En la Junta de Gobierno del que es que viernes lo pidieron por lo escrito pidimos. a la consellería de Cultura, con Exacto. lo que ahora estarán esperando la respuesta. Las catas la ecológicas de son de parte de la concesión de administrativa. Y obviamente, consellería. Dice por aquí y aparcisa, contrata a una empresa que lo realiza, pero más allá de eso, el recinto vallado forma parte de la concesión y ahí dentro del ayuntamiento, pues hombre, para obras mayores sí, pero en lo que tiene que ver con las catas nosotros no estamos diciendo absolutamente nada. Claro, aquí nada. el asunto está que ustedes, el equipo de gobierno, no han convencido... De... A la oposición, ni al PP, ni a Vox, ni a Ciudadanos, que hay argumentos de peso, argumentos jurídicos y técnicos que hacen inviable el aparcamiento subterráneo. Mm. No se lo creen, por eso eh, José Claudio está diciendo, bueno, es voluntad política, lo dice José Claudio, el PP, lo dicen los placeros, supongo que lo dirá a Partiza ayer los mismo Con el presidente de la Asociación de Placeros, bueno, decía, de de calificaba de no capricho político del equipo de gobierno esta decisión. El, claro, por eso les pregunto, ¿hay un informe técnico ya? ¿Se ha es, podido redactar? El viernes lo que se encargó fue esa cuestión. El viernes lo que se encarga en la Junta de Gobierno es que los técnicos de urbanismo y los técnicos de contratación lleven a cabo los informes necesarios para que indiquen, desde su perspectiva profesional, si estos restos que han aparecido, si este refugio eh, afecta de manera sustancial al proyecto en los términos en los que estaba planteado. Y en este momento los técnicos están elaborando informes sobre esta cuestión. Entonces, en unos pocos días esos eh, informes eh, van a estar a disposición de la ciudadanía uh -huh. digo, y de manera objetiva los técnicos... Eh, que efectivamente son los mismos que empezaron esa tramitación hace cuatro años, serán los que, es que indiquen si es viable continuar en los términos en los que está propuesto este proyecto o no. Por eso me pregunto, ¿sirvió de algo la reunión que mantuvieron ustedes después con eh, los eh, representantes de los grupos de la oposición? Yo creo que sí, por supuesto. Creo que siempre informar a la ciudadanía es positivo. Ya me hubiera gustado a mí cuando estaba en la oposición que alguna vez me hubieran convocado a la sala del Consejo a informarme sobre algún procedimiento en el ayuntamiento. A ninguna, ya le digo que a ninguna. Los que ahora van de garantes de la participación y de la ley de transparencia. De, de transparencia pero yo creo que sí, porque siempre... De alguna manera, explicar a la oposición y plantearles el camino que quiere seguir el equipo de gobierno es positivo, independientemente de que se pueda o no convencer. Yo creo que cada grupo ya pues, tiene la legitimidad y es entendible pues, que defienda su postura, pero yo creo que el alcalde convoque con el secretario municipal a su derecha, que es el garante del cumplimiento de la legalidad en este ayuntamiento, para informar a los grupos políticos, siempre es positivo. Como bien dijo el alcalde de San Reunión, sabemos que hay posturas que son irreconciliables. Nosotros sabemos ya que el Partido Popular nunca, pero, absolutamente pero, nunca va a renunciar al que es su proyecto, pero, porque lo tiene esto, como su hijo, ¿no? Tema, pero independientemente de eso, yo creo que fue positivo. Este pero tema, te... lo que estoy viendo, José Claudio, es que deteriora mucho la relación del, de la oposición con el equipo de gobierno. Cuando, la, cuando falta diálogo, claro que deteriora. Es que lo que, bueno, no, pasa, lo que no puede Depende no de Un, un momento, un momento. Lo Yo... que no puede pasar es que esta reunión venga. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ah, pero es que ¿cuándo se tenía que haber convocado la comisión? Que lo que no puede ser eh, es que esto. Yo, eh, la, la primera reunión. De Uruguay, la, primera, la primera reunión de comisión de seguimiento del mercado central. Cuándo se tenía que haber convocado? Y, y yo, yo considero que hay una efectivamente hay una comisión de urbanismo en la que se pueden plantear todas las cuestiones claro. que uno quiera y, y, y se le da respuesta. Estamos comentando. Se puede preguntar es que en la comisión han de, hecho de urbanismo, el gran ¿eh? circo y el gran paripé ese día de decir no, nosotros venimos a dialogar con la oposición, con la oposición. Ustedes no vienen a dialogar con la oposición, ustedes vienen a a que la oposición se siente ahí y le digan vamos a rescindir el contrato. Y esto ha sido todo el, el, el procedimiento al bueno, que hemos llegado. Y negar a, a la oposición el acceso a informes. Sí. Y ese es el, el... Si quieren, les explicamos, porque en realidad quienes estuvimos allí fuimos mi compañero Héctor y yo, quienes estuvimos mm. en esa reunión, y le podemos explicar que, por ejemplo, el Grupo Municipal de Ciudadanos preguntó diversas consideraciones técnicas. Eh, preguntó también por el informe jurídico que, da, eh, que avala precisamente esta rescisión. Eh, pues preguntaron si se había valorado el prejuicio eh, de, de pos, del posible pleito, eh, si el parking podía convivir con el refugio, que ya le explicamos que los técnicos municipales precisamente lo que estaban es haciendo un informe sobre todas estas cuestiones eh, para tener eh, eh, esa explicación objetiva por parte de los funcionarios municipales. De hecho, el grupo de Vox planteó que por qué se había tardado tanto, le explicamos que las catas Bien si hubiera estado este equipo de gobierno, bien si hubiera estado otro, se tienen que haber hecho sí o sí. Y el Partido Popular, eh, más allá de otras consideraciones, lo que hizo fue preguntar por el informe jurídico y el informe de patrimonio. Entonces, esa comisión sirvió para que se plantearan eh, distintas cuestiones, eh, que en el caso del informe jurídico se planteó al secretario que hiciera un informe y dijera si tenía que ser público o no. Y, por tanto, eh, más allá de las palabras... Eh, más allá de los juicios de valor, lo que se hizo en esa comisión fue que la oposición pudiera plantear estas cuestiones y le pudiéramos explicar desde el equipo de gobierno los trámites que estábamos llevando a cabo. Que en todo caso, como estaba diciendo Héctor, esas cuestiones se pueden plantear en cualquiera de las comisiones de urbanismo o cualquiera de las comisiones que este gobierno municipal convoca cada uno de los meses, aunque no, estén ob no estemos obligados porque no haya temas que van ese mes al pleno, pero que se convocan siempre y donde siempre hay un turno de palabra para que la oposición pueda plantear sus cuestiones. Entonces, ¿esta comisión se formó por un paripeo? Sí, es, que, es, que no, es que no lo llegamos a entender y esto, y esto es una cosa de que placeros, empresa, vecinos, ilicitanos de, en sí nos han preguntado, oye, ¿y este tema de la comisión de, de, de seguimiento del mercado, esto cómo va? Ah, pues, pues que no lo sabemos. Si es que la única, la única reunión que hemos tenido ha sido para comunicarnos que han recibido el contrato. Es que yo creo que hay cuestiones que, insisto, en que son irreconciliables, al menos con el Partido Popular. ...por pues el hecho de que en el momento en que no reconocen... ...y no ven ni siquiera... ...que ese refugio parte en dos el aparcamiento... ...ya tenemos un problema... ...y eso es difícil, de todas formas... ...al final no será ni lo que diga PSOE, no, es que ni compromiso él... ...ni lo que diga el Partido Popular... ...al final será lo que los informes técnicos... ...digan por parte del Ayuntamiento... ...por parte de Consellería... ...y, y todos los que se soliciten, ¿no? Pero ahora bien, yo creo que... ...que los grupos políticos se reúnen en torno... ...a una mesa, una comisión llamémoslo como queramos, yo creo que es eh, positivo, y como bien ha dicho usted insisto, la comisión bueno. de urbanismo está todos los meses antes, por cierto, la comisión de urbanismo no se convocaba todos los meses, ¿eh? solo cuando dictaminaba cosas al pleno, y había pasaban meses y meses y la oposición claro. no tenía la oportunidad de la comisión de pleno. Con lo que hay que preguntar al Partido Popular si esperará ese informe de los técnicos municipales para determinar si es inviable o no el aparcamiento subterráneo con el refugio de derechos. Claro, ¿Esperarán o sea... ustedes o, o irán a los tribunales? No, no, no, nosotros lo que vamos a hacer es esperar a, a, a los informes, claro. No a a los tribunales una, sin nada. Una, una o sea, vez que, oiga, claro. oiga, que aquí está pasando algo. No, no, ¿En no, qué es, se base usted? No tengo nada. Lo que sí que podríamos ir a los tribunales y al contencioso administrativo es porque el ayuntamiento nos está denegando la información pública. Por eso sí que podríamos ir. Sí que podríamos ir porque el alcalde está actuando de manera desleal con, con, con el Partido Popular. Sí que podemos acudir porque ustedes están pisoteando, usted está pisoteando los derechos de la oposición. Yo de pisotear, madre mía. Eh, bueno, usted puede hablar de, de lo que quiera, pero yo le estoy diciendo las verdades. Y las verdades duelen. Y al, al alcalde le duele no. que nosotros estemos solicitando información día tras día. Vas y eso es la verdad. Y ustedes diga, y, están y no ustedes eh, están mintiendo porque usted mismo dijo la semana pasada de que de que el Partido Popular no había solicitado el informe de Cuatricases. No, no, no. Se rectifica. No. Perdón, puntualizo. La concejala de Ciudadanos dijo, "Hemos solicitado acceso al expediente completo." Y el señor José Navarro dijo, "Nosotros también." Y yo le dije, "Ustedes no han solicitado acceso al expediente completo." Luego es cierto que fuera de la radio me puntualizó que se refería al expediente de Cuatecases. Como ese expediente no está en el Departamento de Contratación Pública, obviamente yo no podía contestar otra cosa. Pero a la Concejal de Ciudadanos sí porque pidió ver el expediente completo. Eh, eso es lo que yo entendía aquí. Luego resulta que se refería al de cuatro casas. Y otra, y otra cosa no en, el ejercicio, en el ejercicio de transparencia que tiene este equipo de gobierno con la oposición mm. y con los ilicitanos a los que representa mm. esta, esta oposición, es que si ustedes están amparándose en que no tenemos derecho, ustedes tienen que motivarnos esa decisión. No, ¿Por qué no? Que por qué se no no No, no, no. no vamos a porque, los porque no ser, no, ¿que ¿que va a ser el, el, el máximo hace funcionario hace más, de un mes, hace más de un mes que solicitamos el informe de Cuatro Cases. No tenemos contestación ninguna, ni afirmativa por cierto, ni ¿cuánto positiva. ¿Cuánto ha costado el informe? A ver si aún van y a tener el informe casas... de Cuatro Cases antes de que nos lo den al equipo de gobierno, que solo nos ha encargado la oposición. Y es que Pero yo, también con las fechas... ¿Sabemos eh, lo que ha costado? Sí, dijimos que se había encargado mediante un contrato menor y el contrato menor son 15.000 euros más más. 15.000. Muy bien, pues vamos a cambiar de... De tema porque si no no nos da uh -huh. tiempo y es que ya no hay tiempo son cinco minutos <risa> o sea bien eh, era importante el tema de ayer el consejo de Form municipal de la formación profesional una valoración porque es un un hecho importante el que uh -huh. ustedes intenten ajustar la formación profesional en este municipio a la demanda empresarial me gustaría que nos hicieran una valoración desde todos los grupos políticos Bueno, bueno pues... los que hay aquí representados en la tertulia Bueno, yo creo que es una herramienta muy positiva En tanto que lo que permite es ajustar Efectivamente esa oferta educativa A la realidad y a las necesidades Que tienen las empresas elicitan y, y en este sentido, contar con estos foros eh, Pues yo creo que es una herramienta Muy beneficiosa, ya que permite Generar ese diálogo, conocer de primera Mano necesidades, demandas eh, Y ajustar eh, Esa oferta educativa que, que Se pueda llevar a cabo, y por tanto Pues como digo, tenemos de hecho aquí eh, eh, el ejemplo ¿no? de, de eh, esa FP de, de referencia en, en todo el país y yo creo que es importante que lo impulsemos también desde el ámbito municipal, haciendo un poco de mediadores ¿no? entre los diferentes agentes que tienen que garantizar después eh, el éxito eh, y la salida laboral de, de esos estudiantes eh, eh, José Claudio no, no, no. Al final, desde el Partido Popular apoyamos, aplaudimos esta, esta, la creación de, de esta comisión y, además, creo que todos los grupos políticos ¿no? tenemos que ir de la mano para, para, para reivindicar y para que siga, siga creciendo lo que es la formación profesional. En eso no va, no va a haber eh, encontrace o, ni rifirrafe. Eh, Héctor. Bueno, yo creo que comparto la opinión de mis compañeros. Creo que es una iniciativa muy positiva que ya empezó por parte del equipo de gobierno de la legislatura anterior y creo que en la medida en que es cierto que los ayuntamientos tenemos competencias muy limitadas o no tenemos en materia de políticas activas de empleo o incluso de política educativa, sí que es cierto que lo que podemos hacer es lo que hemos hecho en este consejo, ¿no? Favorecer puntos de encuentro entre el sector empresarial y también nuestros institutos a la hora de ver hacia dónde caminamos con la petición de especialidades de la AFP. ¿no? Creo que eso es positivo para que, como bien se ha dicho, la oferta se adecue a la demanda, pero sobre todo también para algo muy importante, ¿no? y es para conseguir una vez por todas que en este país se le, se le quite ese, esa imagen tan denostada que ha tenido tantos años la AFP, que no uh -huh. es cierta, y que desde luego hoy por hoy los estudiantes de la AFP eh, en un porcentaje muy superior consiguen trabajo antes que en, otras, eh, en otro tipo de enseñanza pues ¿no? ayer, y yo creo que esto contribuye a ello. Pues ayer se constituía este consejo y ayer mismo el Grupo Popular también presentaba una moción que van ustedes a llevar al Pleno en la que exigen que el valenciano no, eh, se pueda elegir libremente y no excluya a las personas en las oposiciones. Sí, desde el Partido Popular creemos que el, que el valenciano no tiene que ser un, un requisito, no tiene que ser algo impositivo, sino que tiene que ser un mérito. ¿no? Eh, nosotros estamos, ¿no? A, al final, es verdad que en el Ayuntamiento de Elche sí que el, el valenciano es un mérito, no es un requisito, pero hay muchas oposiciones por parte de que se convoca ¿no? eh, la Generalitat y otros municipios que sí que es verdad que ponen el, el valenciano como un requisito. Eh, ¿Qué es lo que hace esto? Pues que se pierdan oportunidades, que muchos profesionales no puedan tener acceso a, a, a empleos públicos por, por, por, porque a lo mejor es un manchego que no tiene ni idea de valenciano, un granadino o un murciano. Entonces nosotros lo que queremos y lo que instamos ¿no? al final a, a la hieranidad es que reconsidere esta, esta postura y que el valenciano eh, como, como patrimonio de todos y, y como enriquecedor que sea, eh, pues sea un, un mérito. Entonces, en el Ayuntamiento, ¿la oferta pública de empleo establece el valenciano como un mérito y no como un requisito obligatorio? Sí, en la mayoría de las posiciones sí. es así. Es eh, puntuable, pero no eliminatorio. Es. Pues con esto terminamos. No hay más tiempo. Muchísimas gracias Héctor Díez como portavoz gracias. del Grupo Socialista. Esther Díez como portavoz del Grupo de Compromís. Y José gracias. Claudio como Muchas representante gracias. del Partido Popular. Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Tras el éxito de Ferroquet y la Llave en Firahogar y la Fireta del Camp de Elche, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y la llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Este fin de semana no te pierdas la Feria de San Andrés con precios populares Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia A unos precios sorprendentes Abrimos viernes tarde Sábado tarde Y domingo mañana y tarde Sin problemas de aparcamiento Este fin de semana la diversión se vive en La Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto Precios populares En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños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 Vende del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y San John. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y aquí en La Glorieta continuamos ahora con eh, la siguiente entrevista. Tenemos a las responsables de la asociación ilicitana La Estación de las Palabras, una asociación que promueve la cultura, la poesía sobre todo y la lectura. Tenemos con nosotros a la presidenta de esta asociación, Beatriz Segarra, y a la vicepresidenta, Ana Esmeralda Piña. Muy buenos días a las dos. Bien, nos gustaría que nos dijerais por qué esta asociación, que lleva un añito apenas funcionando, ha querido colaborar y participar en esta carrera contra el cáncer de mama que tendrá lugar este fin de semana. Pero ustedes van a hacer como un preludio, una introducción a la carrera. Ana, sí, va a ser... cuéntanos. Pues va a ser un acto previo en el que los los asociados y colaboradores, como también es la Asociación de Bellas Artes de Elche, vamos a colaborar exponiendo nuestras obras y va a ver el, el porcentaje de beneficio de nuestras obras va a ir destinado íntegramente a MacMIC. ¿El por qué de colaborar con ellos? Porque, porque en este último año eh, he vivido en primera persona la gran labor que hacen y... Y se lo dije a los compañeros y, y me siento un poquito en deuda con esta asociación y surgió la idea de hacer este acto y espero que sea un, un éxito. Bien, el acto, eh, Beatriz, eh, ¿cuándo, dónde y qué? ¿Y qué es este acto? Pues eh, el acto será el sábado, este próximo sábado 23, en la glorieta, a partir de las 5 hasta las 9, 9 y algo. Y va a constar de unos stands. ...de literatura... ...donde estarán expuestos nuestros libros... ...habrán también stands de Bellas Artes... ...donde van a... ...llevarán láminas impresas... ...suyas para... ...también para poderlas vender... ...creo que van a... ...pintar algún cuadro allí en directo... ...alguna cosita así... ...y también tendremos una mesa... ...solamente dedicada a MacMec... ...donde habrán... ...tanto huchas para quien quiera... ...dar donativos... ...como merchandising de ellos... ...o sea, hay paraguas... Eh, ...bolsitas para hacer la compra... Pins y demás para quien quiera comprarlo. O sea que son artistas contra el cáncer. Sí. Ana, eh, has comentado que eh, viviste en primera persona el trabajo que hace MacMeck uh -huh. y que por tanto lo comentaste a, a tus compañeros sí. y esto hizo que sí, que no se lo pensaran dos veces y sí. participen en esta iniciativa. Pues me gustaría saber quiénes son tus compañeros, quién es la Asociación Ilícita en la Estación de las Palabras, quiénes sois. Pues somos un grupo de soñadores. Eh que nos hemos unido en esta causa de dar a conocer nuestras obras. Eh, llevamos un añito, somos de Elche y Comarca, también hay a, autores de Cartagena, de Valencia, y bueno, estamos en cada huequecito que nos dejan participar, pues tenemos presencia, hemos tenido presencia en la Feria del Libro de Murcia, en el San Jordi de este año, y poquito a poco vamos intentando hacen, hacernos un hueco en... En el mundo de la literatura. ¿Esta va a ser la primera iniciativa solidaria o habéis tenido otras? ¿Vuestro compromiso con uh, esta ciudad, eh, que es donde habéis nacido, va a seguir esta línea, esta, la carrera de la solidaridad? Por supuesto, en cada acto en el que podamos aportar nuestro granito de arena, pues lo vamos a hacer, desde luego. ¿Pero qué criterio vais a seguir para colaborar con las asociaciones? ¿Tenéis que conocerlas? ¿Cómo vais a, po a poneros en contacto con ellas? No, este sábado pasado estuvimos en, en el movimiento vegano también. También. O sea y que... para navidades eh, ya han dicho que en el mercadillo navideño, que ya participamos el año pasado, nos han propuesto hacer un taller infantil. Sí. Eh, o sea que alguna de las tardes de, del mercadillo navideño, estamos viendo a ver si puede ser viernes o sábado, para que los peques... No tengan clase, poder uh -huh. hacer algo con ellos de manualidades, de crear algún. hacer pintacaras, pintacuentos, o incluso manualidades para hacer algunos marcapáginas, o algo también para colaborar. Eh, mientras que los papás están viendo el mercadillo navideño, que los niños estén ahí entretenidos y, y no estén. Uh -huh. Tan encima de los papás. Pues tenemos que dar la bienvenida a quienes ya nos siguen eh, desde las 9 de la mañana, nos, nos siguen nuestros oyentes de Teleelch en Radio Marca, pero desde las 10 en punto conectamos con la señal de Teleelch y por tanto damos la bienvenida a los telespectadores Hola. de Teleelch. <risa> Queremos presentar a estas mujeres que son de la Asociación Ilicitana. La Estación de las Palabras, una asociación que ha nacido hace un año, ellas son la presidenta Beatriz y la vicepresidenta Ana, ambas están eh, explicándonos... La iniciativa que han puesto en marcha y es que quieren colaborar con AMACMEC, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Ilche Comarca, en esa carrera que va a tener lugar este fin de semana. Ellas, el sábado por la tarde, de 5 a 9 de la noche, en la Plaza de la Glorieta, pondrán un stand para vender los libros de los eh, que integran esta asociación junto a la Asociación de Bellas Artes, que realizarán pinturas y expondrán pues sus obras también de arte para poder recaudar fondos con los que ayudar a AMACMEC a seguir su trabajo de atención a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y sobre todo a la investigación para combatir esta enfermedad y conseguir su cura. Eh, estaba explicándonos los proyectos que tienen también eh, como asociación, porque no solamente será este fin de semana, sino que también en el mercadillo navideño participarán. Eh, también tienen en la Feria de Murcia del Libro, también han participado San en, el, en San Jordi. En Elche, concretamente, eh, con, en este año, ¿cuál es la valoración que, que me realizas, Ana, en este primer año que, que habéis aportado a la ciudad? Pues eh, para mí fue todo un éxito y para mis compañeros también eh, hubo una gran afluencia de gente. Se dio a conocer que en Elche se escribe... Muy bien, libros. Y, y me estás hablando de San Jordi. Del San Jordi. El día de San Jordi, ¿dónde estabais vosotros? Estábamos aquí en, en la plaza de la plaza Santa, Santa, Santa María, justo aquí detrás. Ah, eh, Santa María, justo aquí detrás, vamos. En Santa María, en sí, la plaza. Sí, sí. Allí estabais exponiendo también sí, como, como os, asociación. Como asociación, vuestro. En ¿El perfil de vuestros asociados? ¿Joven, mujer, hombre? Hay de todo. Sí. Desde la más jovencita, creo que tiene y pocos años. Sí. que es María, sí, y, el, y, y, y luego alguien. tenemos gente de casi 60. Sí, y, adem y además tocamos todos los géneros, tanto poesía como thriller, como ensayo, fantasía... ¿Y, y los temas eh, los temas que soléis aportar vosotros eh, suelen ser temas actuales, pues, comprometidos, hay crítica social, política...? Hay... También, hay de todo. Amor. Hay de todo. Hay de todo. de todo. Sí, por ejemplo, mi libro es de reflexiones, mía, sobre cosas que me han pasado a mí en la vida, y es súper cotidiano y hay de todo, o sea, hay crítica social también. Tiene poemarios también de crítica social. Sí, y también, por ejemplo, en una de mis novelas, eh, que es Atame a tu corazón, tiene trasfondo la lacra de la violencia de género, tratando de que alguna vez, pues... Sea erradicada y que sea algo del pasado. Esperemos que en un futuro no. Y varias de las novelas están uh -huh. inspiradas también, varios de los libros en ciudades de aquí. Sí. Sí, porque tú tienes una novela que está, está pasando revieja. Pasando revieja. Uh -huh. eh, otro compañero tiene uh -huh. una uh -huh. que es aquí en Elche, otro en Venidor. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Cuántos sois? 15. Eh, 15 de momento. 15 de uh -huh. momento. Invitamos también a si hay algún oyente que quiera sumarse a la causa. Puede pasar el sábado. Bien, siempre será bienvenido. ¿Se puede pasar el sábado por ahí a hablar con nosotras? <risa> en la glorieta. Sí. <risa> Muy bien, pues Ana y Beatriz, muchísimas gracias por eh, participar eh, y por ayudar a esta causa tan, tan importante que es combatir el cáncer de mama. Gracias a ti por hacernos un huequecito y ayudar a que llegue a más gente esta iniciativa. Y bueno, os esperamos a todos. Muchas Ana gracias. y Beatriz son las responsables de la asociación ilicitana La Estación de las Palabras. Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC confía en verdaderos profesionales Elique Marina Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-4379-68 y heliquemarina.com de puntes, la tegua web de plans a Elx para aixir de nou a 11 de la nit y tirar la brosa cumplida la normativa municipal, una iniciativa del Ayuntamiento de ayuntament Elx y Urbaser. I trees, material escano, todo para la construcción, reformas y mejoras, material escano. Aislamiento térmico-acústico, material escano, para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74 en Elche. 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan seis minutos de las diez en punto de la mañana... ...y les tenemos que hablar. Continuamos hablando de la mujer... ...porque mujeres, historia y arqueología... ...es el tema central con el que... ...pues prosiguen durante las tardes de los lunes de noviembre... ...el curso de arqueología ilicitana los lunes con la Alcudia... ...que se celebra en el Centro de Congresos... ...y que este año se ha centrado en el papel de la mujer... ...a lo largo de la historia. Está organizado por el Instituto Universitario... ...de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico... ...de la Universidad de Alicante, la Fundación Alcudia... ...y el Departamento de Prehistoria, Arqueología... ...historia antigua, griega y latina... ...la Generalitat Valenciana y también el CECIDE... ...ayer se habló de la mujer en el Egipto de la época helenística... ...y también sobre la violencia hacia las mujeres en la antigua Roma... ...y el pasado 4 de noviembre se inauguraba este curso de arqueología... ...que desde hace ya más de tres lustros se celebra en Eche. ...bajo la dirección científica de dos mujeres... ...de Virginia Barciela profesora ayudante doctora del área de prehistoria de la Universidad de Alicante y la Dirección Técnica de Mercedes Tendero, responsable del área de arqueología de la Fundación Alcudía. Pues bien, hoy con nosotros se encuentra, al otro lado del hilo telefónico, Virginia Barciela, profesora ayudante doctora del área de prehistoria. Muy buenos días, Virginia. Buenos días, muy buenos días. El ¿Por qué se ha querido centrar este año en esta, es la 16 edición de este curso de arqueología, eh, se ha querido centrar en el papel de la mujer a lo largo de la historia? ¿Por qué se ha pues, elegido este tema? Bueno, creemos que, que es un tema importante, que, que todavía hoy queda, queda mucho trabajo por hacer a la hora de, de, de investigar y de revelar cuál era el papel de la mujer en a lo largo de la historia, ¿no? En, en distintos, en distintas sociedades, desde época prehistórica hasta época actual, ¿no? Y a lo largo de las charlas que se han ido haciendo estos días, pues, no, pues se ve que todavía hay mucho desconocimiento acerca de, de esta temática y muchas líneas de investigación novedosas que están centrando su atención en, en en esta en esta línea de investigación, pues bueno, yo creo que, que es importante, ¿no? Atender a, a cuestiones que sean novedosas, que nos permitan conocer mejor las sociedades del pasado desde múltiples puntos de vista, no solo desde el punto de vista androcéntrico que es desde el que se ha enfocado ¿no? a lo largo de la investigación tradicional. Por eso me seduce esta idea, me, me, me resulta muy interesante saber cómo ustedes, los arqueólogos, pueden rescatar de la prehistoria o de la historia antigua ese papel de las mujeres. ¿Dónde están los registros de las mujeres? ¿Dónde aparecen? Bueno, es un poco, claro, conforme nos vamos hacia el pasado más antiguo... ...es un poco complicado, porque cuando no tenemos fuentes escritas... Eh, ...nos tenemos que, que referir al registro arqueológico, no a la materialidad... ...ahí lo que vamos a tener son imágenes, muchas veces eh, dentro de, de lo que sería... ...el arte rupestre o la iconografía que aparece en, en otros registros arqueológicos... como la cerámica, ¿no? imágenes que nos revelan algunos aspectos de, del papel de la mujer analizar los contextos domésticos, ¿no?, con, con los distintos tipos de actividades que podían realizar unos u otros. Luego, claro, conforme vamos avanzando en el tiempo, las fuentes escritas nos ayudan muchísimo, pero claro... El problema muchas veces es que cuando no se quiere eh, buscar mm, un tipo de información, pues lógicamente no se encuentra. Entonces hay que prestar un, una especial atención para intentar inferir de, de, de algunos aspectos de la materialidad o de las fuentes escritas, aspectos relacionados con las mujeres. Por ponerte un ejemplo de la prehistoria ¿no? más antigua, pues en el arte rupestre, que siempre todas las imágenes que tenemos en relación con el arte rupestre las imágenes que se han recreado siempre aparecen hombres pintando, pues hoy hay algunos estudios que permiten, eh, a través de la métrica de algunas manos que aparecen en las pinturas rupestres, saber que eran de mujeres y, por lo tanto, plantear que las mujeres, en cualquier caso, también pintaban y también participaban de esas actividades, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues son esas diferentes líneas de investigación que intentan rescatar cuál podría ser el papel de la mujer en esas sociedades. ¿Y una experta como usted...? Eh, Me podría contestar si la mujer siempre ha estado sometida al hombre. Bueno, esto es difícil de, de, de entender. Hay, hay ciertos, eh, es verdad que hay ciertos condicionantes eh, biológicos que, que bueno que condicionan a la mujer a algunos papeles dentro de dentro de las sociedades. Pero no podemos hablar, sobre todo en algunas... Eh, no podemos hablar de sometimiento... Bueno, la realidad histórica, además, es que es muy variada. Ajá. Generalizar es muy peligroso. Lógico. Entonces, o sea, que por, tenido, etapas. La mujer ha tenido etapas. La mujer ha tenido etapas. La mujer ha tenido etapas, incluso dentro... Ayer, por ejemplo, vimos dentro de las conferencias que se dieron eh, que dependiendo de los contextos, de, incluso, por ejemplo, dentro del mundo romano, de las distintas épocas ha habido bueno, pues, eh, pues distintos, distintas realidades para diferentes tipos de mujeres y que tenían un papel u otro que ha ido cambiando también dentro de la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que estamos todavía en un momento incipiente en el que se tienen que desarrollar muchas investigaciones para conocer realmente cuál fue el papel en, en estas distintas sociedades. Y por lo que ustedes han podido investigar, eh, ¿cuál ha sido el peor enemigo o el enemigo de la mujer? Eh, ¿Qué ha sido lo que a la mujer se le ha considerado eh, el sexo débil o se le ha considerado eh, poca cosa? Eh, bueno. una, ¿Una religión? Eh, ¿Las circunstancias eh, climáticas, medioambientales? Eh, ¿Cuál ha sido bueno. el enemigo de la mujer? Es complicado saberlo, ya, ya te digo, es el, el, las realidades de, de las distintas eh, grupos culturales, de los contextos cronológicos son muy, muy, muy diversos. En la prehistoria más antigua nos cuesta conocer, porque ya te digo, no existen fuentes escritas, tenemos que recurrir a la materialidad, y es un poco complicado eh, conocer eh, múltiples aspectos acerca de, de las mujeres y el papel real en muchos casos. En, en épocas históricas, no sé, ayer, por ejemplo, pues se comentaba que, que, por ejemplo, en la, en la conferencia que dio la, la, la profesora Rosalía Rodríguez, ella comentaba cómo, a través de las fuentes escritas, eh, pues se conoce que incluso en época romana hay determinados momentos en los que incluso se dictan determinadas leyes que ponen bajo sospecha siempre el comportamiento de las mujeres, el propio comportamiento de otras mujeres en relación con esas sospechas, pues también eh, llevaban a ser un enemigo nosotras mismas, de, de, eh, dentro de, de, de nosotras mismas de las mujeres, un, un, eh, un enemigo para, para, para la mujer en general. No sé, imagino que múltiples factores, es que es muy difícil, es muy difícil generalizar. ...tendríamos que atender a casos muy concretos. Y son muy interesantes las charlas, por eso, ¿qué quedan? ¿Qué, qué charlas, qué cursos quedan de los lunes en la Alcudia, Virginia? Bueno, pues quedan... Eh, ...queda el, el día 25, quedan dos ponencias... ...el Día a Día de las Mujeres en la Modernidad... Eh, ...que lo impartirá la profesora Inmaculada Fernández Arrillaga... ...que es profesora de la Universidad de Alicante y también eh, intervendrá Miguelos Montenegro, doctor en historia y director de la cátedra Pedro Ibarra, hablando de las mujeres indígenas del siglo XX en la cátedra Pedro Ibarra y luego tendremos todavía la sesión práctica que, que se llevará a cabo en la Alcudia el día 30, eh, bueno pues donde Mercedes Tendero y Ana María Ronda, ¿no? de, de, del área de arqueología de la Fundación La Alcudia, pues bueno nos introducirán también aspectos relacionados con la mujer y la, y la arqueología en la Alcudia, o sea que es decir que ha sido al final Pues un programa, yo creo, muy con, muy completo, que ha dado un repaso, precisamente atendiendo a los aspectos concretos que conocemos, los pocos aspectos concretos que conocemos de las mujeres en distintas etapas, eh, atender a esas nuevas líneas de investigación a través de las cuales queremos obtener información. Pero no, el problema es no queremos obtener una información generalista o una información que ahora, bueno, todo lo que se pensaba que hacían los hombres, ahora todo lo tienen que hacer las mujeres. No, queremos obtener datos científicos y concretos dentro de cada una de esas realidades, desde época prehistórica hasta época contemporánea. Como no queremos generalizar, me quedo con esa sesión práctica en la Alcudia con la que vais a cerrar los cursos de los lunes de la Alcudia, en la que vais a dar a conocer la mujer en el papel, eh, bueno, en la en la vida íbera, eh, ¿hay, ¿aparecen en las cerámicas, en los, di, en los registros que tenemos en, de, los, de piezas íberas que se han podido sacar a la luz en el yacimiento de, de, de la Alcudia? Bueno, la sesión, la sesión práctica que se realizará en, en la Alcudia intentará, in, va a intentar, independientemente de lo que es el propio registro de la Alcudia, re, va a intentar realizar una serie de recreaciones ¿Eh? donde se puedan ver aspectos relacionados con el mundo ibérico, pero también con el mundo romano y también con otros momentos posteriores. O sea, va a intentar hacer una síntesis pasando por múltiples aspectos de los que se han ido viendo en las, en las conferencias. O sea que intentaremos trascender un poco también lo que es el marco de la alcudia para atender y, y, y, sí. y funcionar como síntesis de, de, todas las, de todas las conferencias y de, de todas las visiones que se han intentado dar. También ustedes en este curso se va a completar en Cineforum. Hay un Cineforum organizado. Sí, hay un Cineforum organizado, ¿no? Donde bueno pues se van a proyectar distintas distintas películas. ¿eh? Bueno, o sea, en, en, a partir de, de febrero, mm. donde bueno pues se plan plasmarán distintas, distintas realidades también en relación con, con diferentes personajes femeninos. Sí, supongo. Pero sobre personajes femeninos de la, de la historia antigua o de la prehistoria, eh, supongo que habrá muchos falsos mitos. Bueno, sí, ayer... Sí, claro. Eh, el, el tema del, del cine y de la mujer es un tema... Bueno, de, la, de cualquier, cualquier aspecto que se trata a través del, del cine es... Eh, Bueno, es, es susceptible de ser analizado eh, desde una perspectiva crítica, ¿no? Lo bueno del cine es que llega mucha gente y que a través de la visualización del cine, bueno, pues se pueden eso, abordar distintas temáticas, distintos mitos. No sé, por ejemplo, se proyectará la película Juana la Loca de Vicente Aranda, personajes que históricamente han sido personajes fuertes y que han trascendido pues, con esa visión negativa de bueno, pues, mujeres locas o mujeres trastornadas sencillamente porque eran mujeres que quizá bueno, pues, eh, tuvieron un papel eh, no muy bien aceptado por la comunidad masculina en determinadas épocas históricas y que, bueno, que al final la, como, tal y como han trascendido pues, pues, no da una buena imagen de, de ellas, pero quizá precisamente porque no asumieron el rol que les correspondía en determinados momentos. ¿no? Entonces, el cine sí que sirve para desmontar muchos mitos, sobre todo luego cuando bueno, pues se aborda desde una perspectiva crítica. ¿no? Y muchas veces ayuda también, si está bien hecho y bien documentado, pues a, a dar a conocer ¿no? determinados periodos históricos y realidades al gran público, ¿no? al igual que las charlas divulgativas. Las conferencias divulgativas que se han intentado dar en este curso también permiten aproximar eh, esos, esas investigaciones científicas a un público general. Pues muchísimas gracias, Virginia Barciela, profesora, como hemos dicho, ayudante doctora de la Universidad de Alicante y organizadora de este curso de Arqueología Ilicitana los lunes con la Alcudia, que este año, en esta edición, la decimos esta edición, pues el tema central es Mujeres, Historia y Arqueología. Muy bien, muchas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Rivera del Duero y Blancos. Y en tus momentos más especiales no lo dudes, tu botellita de Moed. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un SEAT, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en SEAT Serrauto: Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Tele -Elch, Radio Marca. 101.4 La radio de Elche. Con la sintonía de informativos cuando son las 10 y 21 minutos comenzamos esa ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días Iciar. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Eh, bienvenida. Eh, ayer no estuviste, es, así que es. te damos la bienvenida hoy martes con las fuerzas suficientes para encarar esta semana que estás eh, sin Marga García, Eso que ha ido de vacaciones. Eso es. Así que vamos a ver este martes cómo comienza esa ronda de noticias. Bueno, pues comienza con educación, porque el Consejo Municipal de Formación Profesional ya ha iniciado su andadura. Este nuevo órgano, como saben, les hemos contado, pretende adaptar esas eh, necesidades a la enseñanza y al mundo laboral. Y es que se da la paradoja ros de que en el mercado laboral Hay mucho paro, pero también se debe a que hay puestos de trabajo ofertados que no se, que falta su adecuación a la oferta formativa y a las necesidades de las empresas. Entonces, bueno, pues con esta comisión eh, se hablará de las ofertas de empleo en el Baix Vinalopó, los perfiles, eh, el equipamiento, cómo los centros educativos lo están abordando y pretende eso, eh, adaptar a la, estas enseñanzas a las necesidades del mundo laboral y así lo explicaba el alcalde Carlos González. Eh, hay numerosos puestos de trabajo ofertados por las empresas que no se cubren y eso es porque se produce una falta de adecuación de la oferta formativa a las necesidades de las empresas. Eso es lo que pretende paliar un consejo en el que hay una parte social y un, representada por las empresas, los sindicatos, las universidades y una parte docente que son fundamentalmente los centros educativos que imparten FP en nuestro municipio y se trata de llevar a cabo esa aproximación entre lo uno y lo otro, por lo tanto creo que hemos dado un paso importantísimo para mejorar Y en cuanto a política Ciudadanos hoy ha exigido la adecuación de zonas de juegos infantiles en las inmediaciones del Corte Inglés porque según la portavoz adjunta de Bacrisol, los vecinos le han trasladado su malestar por suciedad y falta de mantenimiento del parque ubicado en la avenida Pedro Juan Perpiñán y la calle Fernanda Santa María Quejas que hemos recibido por parte de los vecinos de la zona del corte inglés y calles adyacentes relativas al parque que se encuentra entre las calles de Pedro Juan Perpiñán y Fernanda Santa María. Desde Ciudadanos no podemos consentir que nuestros menores jueguen en zonas que estén deterioradas e insalubres. Dicha zona se encuentra totalmente abandonada, con juegos levantados y sin reparar. Es por ese motivo, por lo que exigimos al área correspondiente que actúe con celeridad y que no permita que este espacio público sea un lugar de peligro para nuestros niños. Pues esto lo tendremos en la página de política también una declaración del Partido Popular que nos ha convocado en unos 15 minutos a los medios de comunicación. Hablábamos al principio del Consejo Municipal de FP y hoy también tendremos otro consejo, pero esta vez de desarrollo comercial, que se será esta tarde sobre las cuatro y media. Entonces también habrá noticias sobre economía. Y a raíz de la entrevista que acababas de hacer, pues hoy también se celebra eh, Emprendona. También lo vas a entrevistar sí, ahora. En unos minutos. Lo contarán más en profundidad, pero sí. bueno, para empoderar el papel de la mujer emprendedora en la sociedad. ¿Está ya confirmado? El, eh, será esta tarde, ¿no? Emprendona. Eso es, será esta tarde a las 7, si no me equivoco. ¿Las premiadas están confirmadas que acudirán? En el centro de congresos. sí, sí. Entonces tendremos a Albarreche eso es pues muchas gracias Iciar. por tenemos más previsiones eso es de momento lo que lo que hay para la agenda de hoy esto y a lo largo del día ya sabes que sí. van saltando las noticias entonces las contaremos en el próximo informativo de la una del mediodía conejos, saltan como eso conejos es. menuda carrera la que hay que dar para atraparlas bien Pues muchas gracias ICIAR, a la una volverás aquí con, para contarnos estas noticias y con todas las imágenes en el Telenit. Eso es. Y nunca olvidas la web. Esta página web, telenits.es, al día que quieran, la hora que quieran. Gracias Isia, nosotros continuamos lo hacemos ahora con nuestro compañero Paco Gómez, eh, sepamos cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol Paco, buenos días. Hola, buenos días tras los dos días de descanso que concedió Pacheta, el entrenador del Elche tras el empate contra el Almería la plantilla vuelve hoy por la tarde al filo de las cuatro y media los entrenamientos será en el Polideportivo de Altavix para preparar ya el próximo partido de liga que será en La Rosaleda, un estadio mítico frente al Málaga, uno de los Gallitos venido a menos, que ahora mismo abre la zona de descenso a ocho puntos de los blanquiverdes. El conjunto ilicitano jugará el domingo a las cuatro de la tarde con el objetivo de conseguir una victoria que de nuevo le pueda meter o al menos acercar todavía más a la zona de playoff que ahora está a tan solo dos puntos de diferencia, mientras que el descenso que lo marca precisamente el Málaga a 8 puntos de distancia podría alejarse a 10 u 11 dependiendo del resto de resultados en caso de conseguir una victoria la buena noticia para Pacheta es que después de muchas semanas va a poder contar con toda la plantilla recupera todos los efectivos casi todos van a estar, sí, creo que todos porque ya con la incorporación de Manolo y de Villar la incorporación de Ramón y la incorporación de Nuque prácticamente se nos queda todo limpio Así que, ahora sí que tenemos un lío, ¿eh? Ahora sí que tenemos un lío. Y mira que la plantilla es corta, ¿eh? Y Yasin, por supuesto. Yasin está bastante bien. Será otro preparado para ir a málaga Ahora tenemos un lío, ¿eh? El que ha jugado hoy, cualquiera le quita. ¿eh? Le quitamos a los que han jugado hoy, ¿no? Este es el lío, ¿eh? Bendito lío, sí, prefiero tener ese lío de tener todos y de elegir y ellos van a, a sentir que lo que eliges es para ganar, no es capricho, nosotros no, no, no tenemos caprichos. Pues sin caprichos y con el objetivo de conseguir una victoria que acerque al equipo a la zona de playoff. La plantilla vuelve esta tarde a los entrenamientos. ¡Hasta luego! Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ahora para cerrar esta ronda de noticias vamos con nuestro compañero Vicente Bordonado. ¿Qué tiempo tenemos para hoy y mañana, Vicente? Muy buenos Muy días. Muy buenos días. Con el avance de las altas presiones hoy ya vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Durante la noche, cielos despejados ausencia de viento en pedanías pegadas al Parque Natural del Gondo Se han producido procesos de inmersión térmica en donde de las temperaturas han bajado hasta los 2-3 grados en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 7 grados y en la franja litoral las temperaturas nocturnas no han bajado de los 8 o 7 grados. A lo largo de la mañana, predominio de cielos despejados, situación de viento en calma, puntualmente flojo de componente noroeste. A partir de mediodía y conforme vaya avanzando la tarde, llegarán intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, entrada de la noche, algo más de nubosidad, nubosidad sobre todo de tipo medio, el viento flojo de componente noroeste y en Cuanto a las temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 17 grados. Para mañana, miércoles, un mayor aporte de nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento en calma puntualmente flojo de suroeste, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya no van a bajar de los 9 grados. El jueves más de lo mismo, temperaturas en torno a los 18 grados y el viernes llegará un sistema frontal de origen atlántico algo activo nos va a dejar una jornada con abundante nubosidad nubosidad en aumento durante la tarde podríamos registrar precipitaciones de carácter débil tendremos un descenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados y ya de cara al fin de semana vuelve de nuevo la estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca Tus compras en los mercados de Elche Un comercio vivo, dinámico Y con productos de la mejor calidad Mercat Central de Elche Mercado Plaza Madrid Mercado Plaza Barcelona Mercado de San Josep Abierto desde las 8 de la mañana De lunes a sábado Mercados de Elche Qué mejor sitio para hacer tus compras En cada puesto te atiende un especialista se ha hecho toda la vida. Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmari Alonso. Son las diez y media de la mañana y lo hemos dicho, este programa hemos tenido perspectiva de género y vamos ya a encarar la recta final del programa de La Glorieta hablando... ...aquí en el estudio de una mujer que es campeona absoluta... ...además campeona absoluta de apnea... ...ha batido récords de profundidad... ...es la mujer que más eh, metros en profundidad ha bajado... ...se ha sumergido mucho más que los hombres y que las mujeres... ...ella es una ilicitana Isabel Sánchez... ...y ella es una de las mujeres que van a obtener un premio hoy... ...en la segunda edición de los premios Emprendona... Pues para hablar precisamente de estos ejemplos de campeonas, tenemos con nosotros a la organizadora de los premios Emprendona y también a la propia campeona Isabel Sánchez y la organizadora de Emprendona, la presidenta de la Asociación Emprendona, Jennifer García. Bienvenidas a ambas. Isabel, luego vamos contigo. Antes, Jennifer García, me gustaría que nos dijeras estos premios de Emprendona, ¿qué son? ¿Y pues, para qué? <ríe> Emprendona eh, surge sobre todo para fomentar lo que es el papel de la mujer emprendedora. La mujer emprendedora eh, no simplemente es el género, sino la poca visibilidad que estamos mm, teniendo y uno de los ejemplos que comentará eh, a, eh, Isabel, pues lo tenemos ahí, ¿no? Eh, Emprendona busca eh, pues premiar a mujeres que hayan hecho historia, en este caso y este año eh, simplemente en lo que es el CHE, pero Pero sí que es verdad que el año que viene tenemos una propuesta para llevarlo a la provincia de Alicante, para que no sea simplemente mujeres ilicitanas, sino que hay otras muchas mujeres. También tengo que matizar una cosita, Rosamari. En el Che estamos pisando muy fuerte pero queremos que desde otros sitios esa competitividad sana, ¿vale? Que digan, estas mujeres hemos llegado aquí, vamos a intentar que nos pongamos nuevos objetivos y que el año que viene seamos muchísimas más mujeres emprendedoras. Este año vosotros habéis escogido a tres mujeres para darles estos premios. Jennifer, que son eh, Isabel Sánchez, Lucía Quiles y Alba Reche, pero también hay un premio póstumo. Uh -huh. Dinos quiénes son. Pues en total sí que es verdad que tenemos ahí tres presentes, que los que tenemos eh, presentado, eh, lo que tú has presentado. Premio póstumo se lo vamos a hacer a la coach eh, ilicitana Noelia López Cheda, eh, autora de, del libro No seas la agenda de tus hijos. Es una coach que en el momento de proyección más grande que estaba teniendo, que era a nivel, ya estaba tocando lo nacional y lo esto y lo internacional, pues bueno, lo, yo creo que le quedaría muy poquito. A la hora de resaltarlo, la verdad es que eh, nos, dejó, nos dejó el 26 de, de enero, pero bueno, desde la familia nos han dado todas las facilidades para que pudiera haber ahí un documento gráfico. Vamos a tener una presencia de, de, en vídeo y luego, aparte, eh, va a estar también allí muchos de sus familiares y amigos haciéndole ese pequeño homenaje. Estarán sus familiares recordándola, pero quienes estarán presentes serán... Ustedes han escogido este año a Isabel Sánchez, que la tenemos ahora en los estudios, a Lucía Aquiles, uh -huh. que es la primera tramoyista del misterio, y a Alba Reche ¿Por qué a la cantante? ¿Por qué a la cantante? Porque a su corta edad... Corta edad porque soy un poquito más mayor que ella. <risa> es una fiel defensora de la igualdad. Eh, desde su género está promoviendo mucho lo que es el, el que las productoras mismas eh, erradiquen esas letras machistas que dejemos de mirar a las, personas, bueno, perdona, a las mujeres como lo que es algo de carne, algo material, algo que se compra y que empecemos a trabajar con las personas con sus propias cualidades. Alba Reche, de hecho, eh, en el esto, recordemos que fue una de las que encabezó también el boicot a Eurovisión porque no estaba de acuerdo con las políticas que habían generales en ese momento en, en el país en el que se iba a realizar. Y hoy tenemos el honor de poder entrevistar a Isabel Sánchez. ¿Por qué Isabel Sánchez? Isabel Sánchez, porque es una mujer que bueno, yo no la conocía, hasta ahora he tenido la, la oportunidad, la verdad y muchísimas gracias de, de, de que viniera conmigo a acompañarme y a, y a, y a, bueno, y a, y a contar su historia, ¿no? Y realmente eh, Isabel Sánchez, pues bueno la, la conocí en una noticia y sobre todo lo que más me gustó fue eso, ¿no? El romper, y el que lo que, mm, eh, bueno, yo sé que por disciplinas en el deporte está hombre y mujer ¿no? Pero que tuviera esa capacidad de superación, que, que Hubo un momento que ya eh, yo la tenía ahí guardada la noticia y me iban solapando otras noticias que iba haciendo nuevos récords, iba consiguiendo nuevos objetivos, nuevas... Eh, a mí me, me resultó fascinante y, y, y claro, realmente veía que detrás no tenía la, la, la proyección que debería de tener. ¿no? Es una mujer que, que se va a Grecia, eh, no está aquí físicamente en Elche realizando su, su, esto, su faceta profesional, pero sí que sale fuera, es una persona que tiene una proyección internacional increíble y este año habíamos tenido esa primera noticia posteriormente empezó a darnos otra vez otras, otros incentivos y otros motivos para premiarla y ya te digo y es eh, es un un ejemplo de superación para cualquier mujer emprendedora y además es increíble que lo diga yo que tenga que conozca a Isabel Sánchez por ustedes <risa> y no por esas tres medallas de oro ni más ni menos que ha conseguido por ejemplo en un año porque usted tendrá Muchas más, Isabel. Y te voy a tutear porque eres muy joven. Isabel Sánchez, campeona absoluta. Respeto también absoluto por tu trabajo. Campeona absoluta de apnea. Apnea es un deporte que es sumergirse. Sí, y aguantar es, la respiración. Es, es básicamente es el buceo a pulmón. ir eh, lo más profundo en el mar, solo llevándote una bocanada de aire. Por tus propios medios, sin ayuda externa. Estamos hablando de una mujer que baja... Sin, eh, sin la botella de oxígeno, sin las gafas, sin el tubo. Solo con el neopreno, supongo. Uh -huh. el, porque la, estar a 80 metros de profundidad, el frío será absoluto. Pues depende donde y estés. Oscuridad. Depende donde estés. Si estás en aguas cálidas, por ejemplo en el Caribe, está muy bien incluso a 100 metros. Y en otros sitios, como aquí en el Mediterráneo, eh, sí que cuando te empiezas a... Cuanto más profundo más, más, más frío está también. Sobre todo lo que es a, a señalar esa profundidad ya no es tanto la temperatura sino la presión. A 80 metros tenemos una presión de unos 9 bares, eh, bueno, afectando a, a, al cuerpo. Para que te hagas una idea, las ruedas del coche, eh, que están tan duras, están infladas a 2.5. Y, y tú bajas a nue con esa presión de 9. Ajá. Impresionante. ¿Y cómo se prepara una persona para afrontar ese momento? Bueno, pues eh, hay varios factores a tener en cuenta. en el, el entrenamiento, el factor físico, de tener cualquier, como en cualquier deporte, la forma física, la técnica de aleteo o de nado a braza o mm, de la disciplina que estés practicando, porque tenemos varias, y el factor psicológico que es fundamental. Sí. Y luego hay un último factor que es la adaptación, pero este ya se puede hacer poca cosa, porque es algo que pasa en el cuerpo de forma natural. Es eh, Por ejemplo, como cuando empiezas a correr y llevas mucho tiempo sin correr, el primer día te cuesta y luego cada vez ya el cuerpo se va acostumbrando y ya va más rodado, pues en el mar es igual. Cuanto más tiempo pasas en el mar, más se acostumbra tu cuerpo biológicamente a estar bajo el agua y bajo presión y suceden una serie de cambios Fisiológicos en el cuerpo humano que te favorecen para el buceo. Isabel, me lo estás contando y no, no puedo imaginarme el motivo por el cual una, un hombre o una mujer realizan este, este deporte. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a ti a sumergirte a 80 metros, 100 metros de profundidad? Sí, pues eso lo voy a explicar eh, esta tarde, esta tarde-noche en Emprendona. Pero la amnea es un deporte que, aunque a priori suena así mmm, un poco sofocante pues la realidad es que a nosotros los amneistas nos aporta una cantidad de cosas eh, para la vida diaria que bueno por eso hay, hay aquí no se conoce mucho pero pero hay miles y miles de amneístas en el mundo supongo que lo que más te aportará es tranquilidad, me estoy imaginando es te aíslas bueno, del sí, mundo es es una especie de paréntesis en en un mundo moderno que va muy rápido Es, es calma, es serenidad, es casi casi una terapia y son los valores medioambientales que transmite, ecológicos, es la capacidad de aprender a relajarse, que hace falta en el mundo de hoy, la pero también la de concentrarse cuando toca. Has dicho algo importantísimo, ecológico, medioambiental, eh, supongo que el amor a los mares y océanos es inmenso. Total porque es tu, tu medio, eh, tu burbuja, supongo, ¿ves algo? Eh, ¿Ves plásticos? ¿Ves contaminación? ¿Ves agonizar a, las a los animales marinos? Mm, ve de todo, sí, claro, y sobre todo cuando llevas un tiempo buceando en una misma zona, pues vas viendo los, los cambios, ves de, de todo, de lo mejor y de lo peor. ¿Qué dirías? Porque te han dado un premio, vas a estar eh, ofreciendo una conferencia. ¿Qué dirías a las personas esa tarde, eh, cuando una persona como tú, que has conseguido tus metas profesionales bajo el fondo marino, qué les dirías para cuidar de nuestro planeta, de esos océanos y esos mares? Pues que, que miren el mar con otros ojos, que se acerquen al mar... Con, con otra mentalidad que piensen que el mar es de donde todos venimos la vida surgió del mar y se dice que si los animales no hubieran sido capaces de llevarse un trocito de mar con ellos fuera la vida no hubiera sido posible sobre la tierra y ese pedacito de mar es el útero materno es el líquido amniótico o los huevos que es ahí donde se crea el embrión y el feto eh, Es, el mar es una madre y, y la sensación de estar bajo el agua o sobre el agua es... Yo creo que a todo el mundo le encanta ir a la playa de vacaciones, es un sentimiento de libertad, sentir los elementos en tu piel. El día que, que eso se acabe eh, va a ser muy triste y creo que lo vamos a pasar muy mal. ¿Con qué, con qué mar o océano te quedas? ¿Con el Caribe? Eh, bueno, para la apnea pues sí que hay sitios que son... ...que tiene mejores condiciones... ...pero sentimentalmente yo me quedo con el Mediterráneo... ...yo soy nacida aquí... Eh, ...he buceado... ...empecé a hacer apnea en Chipre... ...ahora trabajo en Grecia... ...porque bueno, allí en, en, Ita en Italia y en Grecia... ...la apnea está mejor considerada... ...o más conocida que aquí en España... ...y es una pena porque nosotros tenemos... ...tantos kilómetros de playa como ellos... ...o de costa... ...y, y la Posidonia es mi plantita... ...en el corazón... Además es un bosque único. ¿Tú das fe que no hay Poseidonia en otro sitio? No. Es que nie... yo haya visto, no. No sé si quizá existe en, en algunas otras partes del mundo, en algunos otros mares, pero yo nunca la he visto. Ah, el buceo, supongo que hay muchas personas que le enganchan porque, claro, ves los animales, supongo que las estrellas de mar, los, caballo, los caballitos de mar, los pulpos... Y no, no solo eso, sino también el sentimiento de ingravidad. Ah, claro. Eh. Isabel, eh, te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia personal, pero todas estas medallas ¿de qué te han servido? Eh, campeonatos ganados, récords superados, ¿de qué te sirve? Isabel, ¿a ti personalmente? A mí personalmente pues para satisfacción personal eh... Ya <risa> Bueno, y para, sí que es verdad que la, con la Federación Española, pues gracias a haber ganado los campeonatos de España... ...pues me han enviado como miembro de la selección española... ...al, al mundial... ...y gracias a eso pues he podido progresar... ...y vivir experiencias. ¿Y te sientes eh, valorada en tu ciudad? ¿En Elche? Bueno, Cuando has recibido toda esta cantidad de campeonatos... ...y medallas de oro... ...estamos hablando de una campeona... ...¿te sientes valorada en Elche? Eh, a nivel de la calle la gente se vuelca bastante... ...he estado en todos los medios de comunicación la gente me escribe por internet, eh, a ese nivel sí, después a nivel institucional, pues mmm, la verdad es que, bueno, no sé cómo decir, <risa> cómo ponerlo en la radio. Se han olvidado de ti. <risa> ¿Puede ser? Que se hayan olvidado de ti. Pues para eso está Emprendona y para eso están los medios de comunicación, para decir que Isabel Sánchez, campeona absoluta de apnea, existe. Y la tenemos aquí, en Elche, y todo un orgullo. Creo que esto es un camino que estás abriendo, eh, Isabel, porque vas a, ofrecer, a, a tener más reconocimientos, no solo el premio que te va a dar Emprendona. Jennifer García, tenemos que terminar ya la entrevista. Emprendona, una, ¿un mensaje? Pues nada, que nos quedan muy poquitas plazas. Las personas que estén todavía interesadas pueden realizarlo. La reserva a asociaciónemprendona.com. Porque será esta tarde? Esta tarde a las 7 empezamos y quien no esté, pues va eh, perdido. Con las mesas redondas, las conferencias. Sí. ¿y ¿El premio? ¿Qué es el premio? ¿Qué dais? ¿Un diploma? Un, damos una... un diplomita que este año lo hemos incorporado y damos una, una, un, eh, un premio físico uh -huh. eh, en cristal muy bonito. ¿Con? <ríe> y lleva exactamente con el reconocimiento ¿Con al... de eh, premio Emprendona 2019. Pues muchísimas gracias por las dos. Muchísimas gracias a ti, Rosa María. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Kiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Kiles.es. La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes. Encontramos la solución. Cableworld.es ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 Pues hemos realizado esa entrevista con la presidenta de la asociación Emprendona porque hoy entregan sus premios a una de las mujeres ilicitanas que es campeona absoluta de amnea. Ella lo ha dicho, Isabel Sánchez ha dicho que de todos los océanos y mares en los que se ha sumergido se queda con el Mediterráneo. Pues con el Mediterráneo de Serrat le vamos a dedicar esta canción a ella por ser una absoluta campeona.